Raúl Lucero, de la comunitaria de allí de, de Santa Isabel. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Raúl, muy bien. Muy bien, contanos primero quién sos vos, a qué te dedicás y qué es lo que producís.、Eh, yo soy productor caprinero o c r i a n c e r o de cabras, dijo. Bien. Y, y algunos y e g u a r i z o s sí. Estoy a unos 15 kilómetros del, del pueblo, del casco urbano del, de acá de Santa Isabel y. Y pertenecemos al, a la cooperativa. ¿sí? ¿Al, al... ¿Cuánto hace que estás en la cooperativa, Raúl?、Y、deben hacer unos tres años más. Tres Bien. Años, ¿sí? Un laborito ya este, que tiene un trabajo、eh, de formación política en tres años, ¿no? Sí, sí, aquí estamos tratando de organizarnos un poco. Esto creo que nos ha permitido organizarnos porque antes no teníamos eso, ¿no? Así que yo creo que es bueno. Uh -huh. Organizarse un poco por los tiempos que estamos viviendo. La cooperativa y la comunitaria allí en Santa Isabel han logrado construir en estos tres años un, un espacio en el parque industrial、eh, en el que van trabajando、eh, por ahora con. El, la compra de, de, de granos para el, para el alimento, pero a su vez van a, va, están poniendo en marcha una planta de alimento balanceado. Sí, sí, sí. Eso es, ya se han hecho unas pruebas hace pocos días,、eh, moliendo maíz, y ha dado buen resultado, anda muy bien. u c h a de las máquinas que, que hay ahí creo que tienen una capacidad de, de, de molienda de 3.000 kilos por hora. s、uh -huh. Así que por ahora se está trabajando con maíz hasta que se pueda llegar al alimento y para vender también maíz molido, porque es lo que el productor necesita. Por ahí, maíz entero o maíz molido. Claro, claro. Hasta acá、eh, han logrado, más allá de esta nueva puesta en, en marcha de otro producto, como sería el, el alimento balanceado, con estas máquinas que las estuve viendo. Eh, están buenísimas, son nuevas, son este, bastante sí, sí. simples de usar también.、Eh, sí, sí. ¿Han logrado bajar el costo directo al productor un 40% de la bolsa de grano? Sí, sí, sí. sí. La gente viene gente de, de Chomalá, la de, de, de la h u m a d a a buscar así en camionetas alimento porque, están, están, o sea, la gente está contenta porque no falta el maíz, por ejemplo. Claro.、Eh, a veces, acá en este pueblo sucedía eso, a veces conseguías, a veces no conseguías. Claro, claro. ¿Y ustedes a quién le compran ese grano que está 40% más barato? Y, y lo traen de pico, de los compañeros de allá de la comunitaria, se compra, creo que a pequeños productores también, de la zona húmeda. Así que se trae para, para poder lograr ese precio, ¿no? Que para nosotros es bárbaro. Ajá.、Uh -huh. Ustedes en todo este tiempo, además de armar el, el tinglado y donde tienen hoy la máquina, tienen un camión y entonces también achicaron、sí. el costo de flete. No lo tienen sí, directamente. Sí, sí. La, verdad que, que, sí, sí, la verdad que, que, que es buenísimo lo que se logró ¿no? con, con todo eso, porque parecía imposible, pero la verdad que, que, que se logró y estamos muy contentos por eso. Sí, la verdad que hay. Una alegría en todos los compañeros por, por lo que se va logrando de a poco, se va, va creciendo n o de a poquito, porque acá, te digo, en Santa Isabel, inclusive se había mencionado, hay gente que había mencionado poner así una cooperativa o un, crear alimentos balanceados, pero nunca se hizo, siempre fueron promesas y hoy es una realidad. ¿Cuántas familias hoy están este, organizadas allá? Y somos unas 40 familias. productores y alguna gente de ahí del pueblo、uh -huh. que, que trabajan sí y se trabaja también en algo de verdura y, y se va haciendo lo que se puede porque también el agua el otro problema que tenemos que es un poco escasa así que se, no se puede trabajar a gran escala ¿sí? claro que, pero pero se va haciendo algo de verdura las, las compañeras del pueblo mayormente las e ñ o r a la, las chicas están trabajando y Otras en el Japón, porque nosotros tenemos que dedicar la vida a los animales y vamos entre día a ayudar también. Así que es, es un trabajo así que estamos realizando. ¿sí? ¿Mejoró sí. í la calidad de vida que tenían ustedes antes de estar organizados? Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Por sí. Este... í ejemplo, en qué? Contanos. Y los permite, uno dice que, que van a tener.、Eh... Maíz, vas a tener cosas para hacer,、eh, o r g a n i z a r s e lo que lleva、uh -huh. a toda una organización, ¿no? De, de, de, de, de intercambiar ideas con los compañeros, charlar, y eso te hace crecer, te hace ver las cosas de otra manera, ¿sí? Claro, claro.、Eh, ¿qué, ¿Qué decís este, que, que, que, que crees que, que les hace falta hoy? Digo, con todo esto que ya lograron, organizados, que están realmente. Eh, en, un, en una etapa de crecimiento permanente y sosteniéndose entre unos y otros, son 40 familias. ¿Qué hace falta hoy? No, yo creo que una vez que esté la planta en marcha eh, eh, y, y también nos ayude la naturaleza, porque venimos de una sequía tan larga que、uh -huh. acá、eh, es, es muy difícil, por más que todo lo que viene, si la naturaleza no los ayuda, es complicado, ¿viste? Claro. pero estamos o sea con mucha fe creo que, que ya viene la los, o sea el momento que acá empieza a llover saben ser estos meses porque acá en el invierno no tenemos mucha lluvia siempre ha sido así pero esta sequía ha sido o sea fuera del lugar lo que sabe hacer、uh -huh. eh, este, así que tenemos esperanza en todo eso n o y, y con esta planta ya los c a m b i a totalmente Claro,、sí. Acá me manda algún compañero tuyo, Carlos a l a i n e s una foto de tuya manejando el camión. Sí, la verdad que fue. Hemos hecho cosas que, que no l o s imaginábamos. La verdad que, que, que los animamos a todos un poco, ¿no? Porque uno c a s i crea en este lugar que, que estábamos antes tan d i s t a n t e de todo, de Santa Rosa, de Pico, los caminos. Hoy en día está cambiando todo y, y, y es cuestión de animarnos un poco, ¿no? Y, sí. Uh -huh. Y nosotros hacemos lo que lo que vemos que por、pues, los lo puede llevar para beneficio no así que por eso por el entusiasmo de llevar todo así e s e camión la verdad que que fue una alegría para los compañeros cuando vino por primera vez ya todo armado todo la verdad que verlo donde se compró y todo、uh -huh. l l e g a r con cargado de m a í z e s totalmente una alegría s í la verdad Eh, estoy viendo el camión tiene acoplado mixto, pueden llevar tanto cereales como animales, transporta sí, hasta sí, 30 sí. toneladas de cereal, es, sí, es un camión muy sí, importante. Sí. La verdad que sí, la verdad que hoy en día nosotros mismos charlamos ahí con los compañeros lo que, lo que es el, el, el camión que tenemos, la, ahí es, es hermoso, sí, la verdad que, que sirve para muchas cosas, n o、uh -huh. así que. Estamos entusiasmados a través de todo eso. ¿Y todo esto lo han ido pudiendo hacer, digo, las estructuras?、Eh, ¿Con fondos de quién? ¿De, de fondos nacionales? ¿Con subsidios? Sí, de, la de la agricultura familiar, algún subsidio que se ha conseguido, pero la agricultura familiar fue muy importante la, a nivel nacional, ¿no? Que, que, que, que nos aprobaran ese proyecto que, que, que se presentó, ¿no? Y eso nos permitió. arrancar y, y ya tratar de, de seguir y seguir, s í porque las ideas están, pero faltaba el financiamiento, pero se logró, así que estamos bien, s í、bueno. creo que viene encaminado. s í Me alegra mucho conversar con vos. Estamos conversando con Raúl Lucero. Él es integrante de la Comunitaria Santa Isabel, esta organización que hoy tiene una cooperativa que trabaja en principio este, en el, la, la, el abastecimiento de cereales para los productores de la zona. Han logrado bajar un 40% los costos. Y también ahora este, se embarcan en la producción de esta planta de.、Eh, yo ya vi lo de las tolvas, todo. Esta planta de、eh, alimento balanceado para los animales. Ustedes integran a su vez una federación rural para, para el arraigo, ¿verdad? Para la producción y、sí, el arraigo. Sí, sí, ahora pertenecemos, estamos llegando a eso, a la federación rural. Sí, creo que, que, que es importantísimo la. Lo, lo que va creciendo esto, ¿no? Así que estamos, ya te digo,、eh, inclusive hay, hay productores, otros productores que todavía no pertenecen a la, a la cooperativa y nos preguntan si, si se pueden asociar, quieren comprar, quieren tener beneficios. t e porque ya ven que es una realidad antes la gente era como que escuchaban eso a q u í en santa isabel y era como que ya、ah, muchas veces lo, lo contaron no pero hoy ven que no es solamente un decirse es cosas que ya se pueden palpar se ven y... así que eso entusiasma también a la demás gente si ¿sí? a mí me han preguntado te digo otros productores y... así que vamos a ver ojalá sigamos creciendo y, y podamos lograr esto no en este lugar tan Tan difícil. Tan difícil. Raúl, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Un gusto siempre conversar con la gente de la comunitaria. No, muchas gracias.、Eh, que anden bien. Abrazo y ya vamos a ir para allá a conocerlos. ¿Que bien? Sí, sí, tienen que venir a conocer no sé, personalmente, por supuesto. Claro. Abrazo grande.